Mirá, no, no, no hay mucho para decir, simplemente que el comunicado que, que saca CODITEP es en referencia a la habilitación. Este, creo que históricamente, y, y por lo que en el mismo comunicado dice, hay, hay un reglamento en donde eh, se necesita una calificación para, para dirigir la Liga. O sea por eso se hacen las clínicas obligatorias de eh, en julio, están los cursos de capacitación, entonces me parece que eh, que una habilitación fuera de lo que está eh, pautado, reglamentado no se le respeta eh, a, la, a la gente, que ha hecho los cursos y los, y, y los caminos, este, y, y utilizado los canales correspondientes. Hay un montón de gente que ha hecho los niveles para poder de ser entrenador de TNA, para poder ser asistente, eh, ahora hay gente que está esperando para que en julio del 2017 hacer el curso para sacar licencia de A, entonces me parece que, que sobre todo hay que respetar a todos esos entrenadores. Este, y que a lo mejor ante una situación como la, la que sucedió que no, que no conozco el fondo se le hizo algo una habilitación provisoria eh, pero me parece que, que que no sería bueno o no estoy de acuerdo con que, con que, haga, que sea una, una habilitación este, total cuando El entrenador eh, en esta oportunidad no, no tiene o no, no, no ha pasado por los canales que, que corresponden para su para tener su licencia.